Cuentos de hadas españoles La grulla y el cangrejo Érase una vez una grulla que vivía junto a un estanque Solía coger los peces del estanque Los peces la odiaban Pero a ella le encantaban los peces porque... ¡Los peces están tan ricos! Yam. La grulla siempre comía demasiado Le encantaba pescar y comer. Oh, ¡Oh, qué me está pasando! La grulla se estaba haciendo mayor y debilitando. No era la de antes. Volaba más despacio. ¡Oh, oh, ya estoy cansada! Cuando se zambullía para pescar, casi siempre se le escapaban los peces por sus movimientos torpes. ¡Ay! ¡Me duelen mucho las articulaciones! ¡No te acerques! ¡Te comerá la grulla! ¡Ah! ¡Tranquilo! ¡Lleva dos semanas intentándolo! ¡Le tomo el pelo! ¡Porque casi no puede moverse! ¡Y antes de que intente cogerme ya estaré fuera de su alcance! ¡Te lo demostraré! ¡Oh! ¡Comida! ¡Mío! Oh. Pero fracasaba en el agua porque el pez huía junto a sus amigos ¿Ves? Ahora no tenemos que comer a la grulla Con el paso del tiempo, se debilitó más Y no podía comer porque, aunque los peces nadaban a su alrededor, no podía pescarlos ¡Oh, maldigo mi edad! ¿Cómo voy a comer? Llevo dos días con mucha hambre Un día, casi se moría de hambre Llevaba muchos días sin comer Para satisfacer el hambre, sin mucho esfuerzo ideó un plan ¡Oh! ¡Ya sé! ¿Qué debo hacer? Para poner en práctica su plan Fue a la orilla del estanque con cara triste, sin la intención de pescar Los peces, las ranas y cangrejos se preguntaban por qué no quería coger comida Oh, parece triste, quizá tiene hambre, morirá Un cangrejo grande al ver a la grulla tan triste se acercó Hola vieja grulla, ¿qué te pasa? Pareces triste ¡Qué pena! Tengo malas noticias para este estanque. ¿Malas noticias? ¿Qué pasa? ¡No! ¡No me atrevo a contártelas! ¡Oh, vamos! Si se trata del estanque, tenemos que saberlas. Nosotros también vivimos aquí. Vale, si insistes. Me preocupa que el estanque pronto se quede sin peces. Porque son y fuente de comida ¿O quedarse sin peces? ¿Cómo? ¿Por qué? Me han contado que unos humanos van a llenar el estanque de lodo para poder empezar a cosechar ¡Oh, Dios mío! ¡Qué mala suerte! ¡Tengo que contárselo a todos! Oh, ¡Eso será terrible! ¡Será horrible! ¿Qué vamos a hacer? Todas las criaturas del estanque estaban preocupadas tras oír a la grulla ¡Oh, caramba! ¿Qué vamos a hacer ahora? Tú puedes vivir en tierra, pero nosotros no sobreviviremos ¡Oh, se ha extendido el pánico! Al ver la situación a su favor, la grulla dijo ¡Que no cunda el pánico! hay una salida! ¿Sí? ¿Sí? Conozco otro estanque lejos de aquí Donde todas las criaturas vivirán a salvo Si a alguno os interesa Puedo llevar unos cuantos cada día hasta el otro estanque Donde estaréis a salvo ¡Oh, sí! ¡Por favor! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! ayúdanos. ¡Ayuda! ¡Por ayúdanos. favor! Todos los habitantes del lago estaban entusiasmados con la ayuda de la grulla ¡Pero habrá unas condiciones! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Tendré que descansar entre los viajes por mi edad. Y solo podré llevar unos cuantos peces cada vez. No, oh, de acuerdo. Estamos... Estoy de acuerdo. De acuerdo. Las criaturas estaban preparadas para irse con la grulla en esas condiciones En el primer viaje la grulla llevó a unos cuantos peces en el pico pero en vez de llevarlos al otro estanque los llevó a una colina cercana y se los comió ¡Oh! ¡Por fin he satisfecho mi hambre! Tras descansar un tiempo y volver a sentir hambre realizó el segundo viaje Así la grulla conseguía continuamente peces sin ningún esfuerzo Tras unos días recuperó fuerza y peso El gran cangrejo también quería salvarse Por favor, llévame también al otro estanque Buen momento para probar otro tipo de comida Vale, te llevaré en el próximo viaje En el siguiente viaje después de algún tiempo ¿Cuánto falta para llegar al otro estanque? La grulla pensaba que el cangrejo era una criatura inocente y que no conocía su malvado plan ¡Qué ¡Estúpido! ¿Crees que soy tu criada? ¡No hay otro estanque por aquí! ¡Y de este plan para poder comeros a todos! ¡Ahora prepárate para perder tu vida! El cangrejo vio el juego sucio de la grulla Yo no moriré así, grulla egoísta Y sin perder un instante, apretó sus afiladas tenazas alrededor del cuello de la grulla ¡Oh, ¡Duele! ¡Te dolerá más ahora! El cangrejo soltó la cabeza de la grulla y la grulla cayó muerta El cangrejo consiguió regresar al estanque y les contó la historia a todas las criaturas del estanque Todas le agradecieron su esfuerzo ¡Cangrejo, qué inteligente eres! No, la grulla perdió la vida por su codicia Y no por mi inteligencia Moraleja, tenéis que recordar que la codicia no es buena